Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por, por invitarnos... Jonathan, estuvimos conversando durante estas semanas con referentes eh, territoriales aquí de general pico de Santa Rosa sobre lo que implica esta medida eh, en, en bueno en las economías populares pero a su vez en, en el ambiente en lo, en la socio ambiental eh, que sí, sí y cómo impactó esa medida para los compañeros del interior allá en la Pampa de general pico de todos esos lugares pues muy muchas veces mucho más difícil para ellos poder traer tablón idúntico que le bajen el precio así abruptamente o que directamente no se lo compren. Es un golpe al plato de comida del día a día. Totalmente, totalmente, Jonathan, justamente por esto que vos decís, porque a nosotros en las provincias nos tienen que venir a comprar desde afuera eh, y entonces es más es mucho, incluso mucho más complejo de que, que ubicar el Eh, el papel que, que, que a quienes están más cercanos a, a las grandes urbes. Jonathan, contanos claro. este cómo están eh, bueno, analizando ustedes eh, esta situación y si van a tomar algunas medidas. Y la verdad que no eh analizándola eh, más que decirlo analizándola y viviéndola. De sí. Ver cómo hacemos para poder sobre, para poder salir, salir adelante con todas estas medidas complicadas, ¿no? Para nuestro sector. Eh, la semana pasada estuvimos en una marcha en Cava, en Capital, eh, en repudio a la represión, eh, en pedido de, de la propuesta y la problemática que tenían los compañeros que acababan en, en Capital y también de la mano llevando a este reclamo, ¿no? Que uh -huh. lamentablemente no pidieron las consecuencias y prácticamente impactó en, en los compañeros que nada día a día la van peleando para poder eh, eh, subsistir. Y nos golpea, nos golpea uh -huh. directamente. Nosotros nos pudimos entrar con Matías Pulpa, donde nada, prácticamente se excusó como se excusan siempre. Y ahora estamos esperando que por lo menos dé a marcha con esa medida y que se garantice la compra del material de la carne argentina. Eh, promesas hay, pero no, lamentablemente de promesas no vivimos, así que hasta que no veamos que empiecen a activar y, y hacer eh, a tomar medidas... En este sentido, en apoyar al recupero del material reciclable acá en Argentina, la verdad es que no vamos a perder Pero bueno, todavía estamos peleando, vamos a seguir peleando, nos seguimos organizando. Eh, lo que nosotros incentivamos es de la venta colectiva a nivel nacional, que todos los compañeros podamos el más materiales en un solo canal de venta para para poder pedirle a la industria que nos pague el precio que realmente corresponde, que es uh -huh. el precio digno para poder sobrevivir. Uh -huh. Que dejen de sacar dólares para afuera y que esos dólares los inyecten acá, que los necesitamos para el pueblo. Jonathan, ¿cuánto cuánto sale el cartón? ¿Cuánto es el precio mínimo? En las Chacaritas o en las la, los galponeros está, estaba hasta hace 15 días, un mes aproximadamente, que empezó el precio, estaba entre 22 y 26 pesos. 26 pesos eh, con esta medida se bajó a casi 15 y 14 pesos en algunos lugares y, sí, y compañeros que no tuvieron esa suerte directamente no le compraron el cartón claro. todavía lo están apropiando hasta que nada hasta que se este tema ¿no? uh -huh. Estamos, pero bueno el, Mientras tanto ¿quién ayuda a esos compañeros claro, siempre claro. la organización social que está apoyando atrás después pues somos los somos los, los malos de la película no nadie uh -huh. eh, está fijándose realmente lo que necesitan nuestros compañeros para poder estar mejor. Estamos promesas en... y promesas de campaña, promesas de, de todo tipo, pero nada, por experiencia vamos teniendo que son nuestros compañeros los que llevan las políticas públicas y el trabajo eh, eh, con inclusión social adelante, ¿no? Eh, hoy en día todo el mundo habla del medio ambiente, pero no vemos a casi ningún eh, habladores del medio ambiente en refugio de esto, en importación de materia prima. Ajá. Uh -huh. ¿Cuántas toneladas de cartón se reciclan por día en Argentina? ¿Hay un estimativo? Eh, nos Estábamos, en el general del reciclado, estábamos recuperando un aproximadamente el 30% uh -huh. en el completo, entre plástico y papel celulosa Así que imagínate que hay un porcentaje muy importante a desarrollarnos para poder recuperar ese 70% por cierto, o 65% algo así, ese es ese número un poco más exacto, ...el 65% que falta recuperar... De ...materiales residuales a nivel nacional... ...claro, claro, esto claro... ...esto va de la mano del proyecto de ley de envases... ...proponemos que se extraiga menos... materia prima como petróleo... ...como bauxita para hacer la quita... ...como minerales en nuestra casa común... ...recuperamos ese material... ...para poder reintestrar la industria... ...y tratar de que nuestro planeta... ...sobrevivió más tiempo... Uh -huh. eh, ...pero bueno, eh, hay un sector muy, muy pequeño... ...muy mínimo... Que tiene toda la plata que hace eh, millones y millones de miles de dólares para hacer eh, caja para guardársela y no para implementar sistemas de reciclado o beneficio social eh, no, no piensan en nuestra casa común, no les interesa que eh, no nuestro eh, no les interesa la política pública con inclusión. A ellos les interesa seguir haciendo más plata y más cajas nosotros no le proponemos que no hagan plata le, le proponemos que sí sigan haciendo ahorita pero que eh, en este de ahora en adelante que tomen conciencia del dinero que están haciendo porque no decimos que no produzcan una botella de pet solo decimos que se hagan responsables de esa botella de pet cuando después el consumidor ya no tiene valor ya no tiene para ellos no eh, sentido eh, de recuperarla no la sí. verdad que no es así porque nosotros sabemos que después del consumidor va la bolsa basura o a un seto de reciclables y nosotros le hacemos el otro circuito que le falta, pero si esa botella no tiene un sistema de reciclado o no tiene un sistema de circuito, termina en basura la ciudad abierta, en el sanitario, en nuestros ríos, en nuestros océanos. Nada, nosotros... La verdad que llega un momento de la vida que sí, bueno, tantas propuestas para poder salir adelante y el gobierno que es nuestro, no nos escucha, eh, la bronca, molesta, pero bueno, seguimos luchando para que esto pueda ser real, ¿no? Vos decías que Culfas le, le, les dio una reunión, les pidió, sí. les excusó de la medida, ¿y hay alguna entonces promesa de dar marcha atrás con esto? Y alguna promesa hay, pero bueno, hasta que no suceda no, no lo vamos a creer. Claro. Claro. Eh, Nada, de eso, las promesas están. El tema es que si el mes que viene quieren si importarnos más bobina de, de celulosa, nosotros nos van a seguir perjudicando. Uh -huh, uh -huh. Y en el mientras tanto, nada. Y en el mientras tanto, no sé, so salimos, eh, sobrevivimos como podemos, como siempre nos lo planteó la Viera, ¿no? Uh -huh. Habitablemente es así. Pero bueno, eh, necesitamos que el Gobierno Nacional y que Matías Culpa... Eh, revierta realmente esta situación porque todavía solo solo quedaron en palabras Jonathan, te agradecemos esta comunicación con La Pampa y vamos a seguir este tema de cerca Muchas gracias por seguir este tema muchas gracias por, por hacerlo escuchar a, a toda esa gente que tal vez no tiene idea qué pasa con una bolsita de material reciclado un pedazo de cartón que, que recuperan uh -huh. así que nada, muchísimas gracias y a disposición Abrazo Otro.